Nos quedamos en la hora anterior hablando de las afiliaciones truchas de la Libertad Avanza y、eh, queríamos hablar con Patricia Reinauel de ATE en Bariloche. Sé que está laburando, la molestamos un ratito、eh, en el hospital propio de Bariloche. Patricia, ¿qué tal? Te saludamos acá desde Radio Encuentro, Sofía y Walter. Buen día. Hola, buenos días, Sofía y Walter. Acá estamos, así es, efectivamente trabajando. Y me toca trabajar en el hospital y trabajo tres días en el sindicato. e x a、eh, Patricia, antes que nada, ¿el hospital ya se terminó la parte ampliada que, que iban a agregar al hospital de Bariloche? Perdón que te p r e g u n t e este, pero digo, uno de acá no se entera. Está terminada, dice que está pronta a inaugurar. Ah, mira. Bien, bien, bien. ¿Necesario o no? Sí, sí, necesario. Quedó chico la parte vieja que usamos y una parte nueva que hay de lo anterior. Lo nuevo, bien, está perfecto, pero bueno, va a faltar recurso humano, lo d e s i e m p r e equipamiento y un montón de otras cosas. a h claro. Y además e s o ¿no? Las condiciones laborales、sí. que siempre venimos contando acá. También, recursos este... humanos. s、sí. Temón, temita temón. Pero bueno, este, el medio, yo soy de eso: medio vaso lleno, medio vaso lleno, ah, que se termine la obra. El medio vaso vacío q u m i n e Es como bien hay que buscar igual eso. Este, eso por un lado. Bueno, el motivo de hablar con Patricia, que está en Bariloche, un poco lo contábamos, estas afiliaciones truchas, este, y que, que se han dado en la libertad avanza, y que de repente aparece justamente una referente sindical de ATE, Bariloche, que dice: Epa,、eh, ¿alguno, ¿alguno te gastó, Patricia? ¿Alguno lo tomó de buena manera? ¿O cómo fue todo? Porque digo:、eh, ¿qué estás firmando afiliaciones? ¿Cómo fue la cosa? No, este, esto sucedió el miércoles de la semana pasada.、Eh, por la mañana me empiezan a llegar este, mensajes donde me dicen mis compañeros, hay compañeros del Valle,、eh, donde me dicen que figuran un listado avalando este, para que se, o sea, se concrete el partido, no sé qué nombre、sí. ponerle, en nuestra provincia.、Uh -huh. este, me mandan la captura, la verdad que sí. Está mi nombre, mi apellido y mi domicilio particular, cosa eso que viola n o la, la libertad de cualquier ciudadano, de, de que cualquiera pueda publicar cualquier cosa, dar mi domicilio. Yo en ese momento estoy a cargo de la Secretaría General del Sindicato AT Bariloche、eh, por cuatro años.、Eh, asumimos el 6 de noviembre y desde el 6 de noviembre nos paramos de estar en la calle、eh, enfrentando las políticas de este gobierno, d e s d el e partido donde dice n l de Chavalo, ¿no? La verdad, que cargadas no, la verdad, que recibí muchos mensajes de, de acompañamiento, de que me van a apoyar las compañeras de UNTE, los compañeros de PAMI, porque bueno, cualquiera que Googlea mi nombre sabe que estoy en la calle,、eh, uh -huh. frente siempre al, al que más necesita. Patricia, ¿y qué es lo que pudiste desde, desde la semana pasada hasta ahora atar, digamos? ¿Te pusieron para ensuciar? Eh, ¿Hubo, eh, otros nombres que decían, ah, sacado, han sacado esto de tal lado? Este, ¿Qué es lo que hasta ahora pudiste atar、eh, de, de acuerdo a lo que me imagino m i r a s pensás y repensás? En un momento me dijeron que lo hizo una persona que estaba a cargo de una escuela de, food, de, una escuela de boxeo p e r de ó n d acá de Bariloche, que tampoco la conozco, que sería la persona que ahora asumió en el a n c e s t de Bariloche. No sé quién es y el boxeo no es un deporte que me guste.、Sí. Eh, nosotros lo que hicimos fue、eh, hablar con el, sindicato,、eh, con el abogado del sindicato e hicimos la presentación a la Justicia Federal. El viernes por la mañana ya estaba presentado en v i e r n e s Así que ayer me decían que por ahí algunas personas este, las están llamando a declarar. A mí todavía nadie me ha, me ha llamado ni me ha dicho nada. Nosotros lo que hicimos fue presentar una carta de documento y veremos hasta dónde llegamos, porque la verdad que、eh, no está bueno esta exposición que han llegado a h a c e r mía y de un montón de otras personas que también se están comunicando conmigo.、Eh, dice que hay personas fallecidas. Y la verdad que. No está bueno, y si esto lo utilizaron aquella vez que armaron el partido en Río Negro, la verdad que está mal y se van a tener que hacer cargo del error que han hecho.、Uh -huh. Porque yo no avalé ninguna lista bajo ningún punto de vista, menos de la libertad avanza.、Uh -huh. Claro, esa es otra, ¿no? Que en todo caso este, estarías también en, tu, en total libertad de avalar algún tipo de, de lista, pero acá、Exacto. era lo más llamativo: la, este, ¿cómo era y de qué manera?、Eh, ahí, <risa> Estaba viendo que es,、eh, está siendo denunciada、eh, por estos minutos la,、eh, quien está a cargo de Lancés, justamente por usar la, como titular de la Federación Reverenda de Boxeo, haber、claro. usado el padrón sin autorización de adherentes en el distrito de Río Negro hacia la libertad.、Vázquez. Claro. Miró. claro. Y, pero claro. vos con el, con el boxeo tampoco nada que ver, dijiste. No, no, para nada, no es un deporte que me guste, ni que, no, no, que, que haya practicado, ni que sea s o c i a d o de ninguna asociación de boxeo, porque no, no, no. Ni siquiera conozco a la persona, dicen que es de acá de la ciudad, tampoco la conozco, no, no sé quién es. ¿Qué sentís que hay detrás de esto?、Y、en un momento pensé que también puede ser una forma de querer callar a alguien, porque la verdad que. Este, día a día hay que salir、eh, a denunciar las políticas de este gobierno de vaciamiento, de cierre de lugares, de correos, de, de, de a c que ajusten parques nacionales, de cerrar CDRs. De... La verdad, que todo el tiempo estamos como sindicatos, no tenemos fines de semana porque cuando no, no, no hay un abrazo a algún lugar. <risas> Hay una movida en o t r o así que la verdad que no tenemos fines de semana desde que arrancamos con mi compañero y con toda la, la Comisión Directiva de Arte, estar en las calles frente a esto. Digo, si quieren silenciar, no sería la manera.、Eh, claro. Y bueno, la verdad que me, me, me preocupó el fin de semana porque fue mi mamá, mis padres son grandes,、mm. y me preocupó porque mi mamá, mi mamá se asustó y no está bueno eso. Y ahí me, me hizo un clic como, como de sentir este, bronca, digamos. Claro. Sin duda, sí. sí, porque además me, me imagino esto: n o estás en el diario, vivir en la lucha como g r e m i a l i s t a poniéndole l cuerpo a todo、Exacto. y est estas cosas este, golpean fuerte, sí, así es. No, no, está, está claro, Patricia. Bueno, por ahora entonces decías que la asesoría legal de ahí del propio sindicato está llevando adelante las acciones que corresponden、sí. y esperemos que se aclare. Que si tiene, tiene que hablar acá la titular de la Federación de r i o n e r i n a dijo sí, yo me la mandé o qué, pero que se aclare todo esto, ¿no? Sí, sí, tal cual, e s p e r a m o s que se aclare y que se resuelva. Igualmente vamos a iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Ni hablar. Patricia, bueno, queríamos saludarte de acá desde Vierma, desde Radio Encuentro,、eh, abrazarte también en voz a todos aquellos que lamentablemente están en esta situación y que los han embarrado de esta forma, n o técnicamente, un poco esto de lo que uno siente y percibe, y que、eh, b、bueno, u esta n o que e lucha que llevan adelante continúe como nunca y con toda la fuerza. Así que abrazarte desde acá y quedamos en contacto. Muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, se sienten abrazos porque también salir a decirlo a los medios, eso también ayuda. Así que muchas gracias, compañeros. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Patricia Reina, abuelo, hablando con nosotros, una de las perjudicadas, este que.